La gente dice que yo no trabajo La pago caminando y tocando acordeón Pero no te fijan que nací cansado Que mi pobre padre muy trabajador no me tienta, pero yo soy un pobre sinvergüenza. Hombre, yo quisiera ser cebador y ganar mucha lana para darle a la morena. Pero mi cansancio viene por amor, la maldita flojera trabaja no me deja. Por ese motivo nací cansado, mire si mi padre es trabajador. Pero a mí me lo critican todo, eso me causa pena, pero hablar no puedo Todos me dicen, mira que el hombre flojo, que se sirve para raza porque da hijo bueno <risa>